p a l a b r a pero no puede ser que siempre sean en mis m o s lugares, ¿eh? o sí puede ser, está claro que puede ser. Y sí, porque... Entonces digo, hay algo que pasa sistemáticamente, ¿entendés? O sea, porque uno ha vivido situaciones en esa cancha, desgraciadamente, y no es solamente la agresividad de aquel que va a una, a una tribuna, una popular, y que son c u a t r o o cinco, Vive la agresividad en, en, en líneas generales, entonces me parece. Me parece que es algo mucho más profundo, mucho más profundo. A ver, Galle, p e r m í t i m e interrumpirte porque、sí. seguiremos hablando con、no、gente、nada. involucrada en, a, a, al, al inconveniente de ayer por la noche. Y ahora tomamos contacto con Germán Lambrisca, que es el presidente de argentino de Junín.、Sí. Eh, que además, Germán, está en medio de, de cómo será la organización del clásico de mañana. Y, claro. y bueno, queremos charlar con él para también saber está bien, está bien. qué es lo que ha ocurrido y cómo lo vieron también、eh, los, los dirigentes de Argentinos, habiendo también mantenido el diálogo que tuvimos recién con Gustavo Orsés. Y Germán, ¿cómo te va? Matías Traversa y Fabián Pérez, te damos la bienvenida en uno contra uno. Buen día. Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, s Bueno, Germ... imagino, Germán, que, que, que vos también preocupado y, y triste. Primero, triste por lo que pasó anoche, ¿no? Este, una mezcla rara, porque están dentro del Super 8, los incidentes por ahí dejan de lado a de lo deportivo, y digo, preocupado y ocupado por lo que se viene mañana, que es la vuelta del partido, y con el incidente tan fresco, tan cercano, ¿no? Sí, la verdad que sí, un poco apenado, por, porque nunca podemos terminar festejando, digamos, en vez de estar todo el mundo haciendo el triunfo argentino. Y que los diarios, las radios se preocupen o, o resalten la tarea deportiva y el trabajo que se viene haciendo en el club. Tenemos que estar hablando de este, de este tipo de cosas que, bueno, que nos, que nos quitan el dragonismo y, y nos ponen en el ojo de la tormenta、eh, a una ciudad que está pasando un deportivo importantísimo, histórico y, y que, bueno, y que creo que ninguna de las instituciones se merece、eh, esta situación. ¿Y qué pasó, Germán? p e r d o n a m e que te, no te escuché. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el, o sea, ¿cuál fue el motivo、eh, del inconveniente? ¿Qué es lo, lo que vos primero, viste? ¿Cómo viste vos el, el, el tema de la, de la violencia que pudimos ver recién por la tele, por ejemplo? Lo primero que quiero aclarar es que yo no estuve en la cancha. e、bueno, l a s orales no, no fui.、Eh, no estuve en la cancha, así que voy a hablar de lo que、eh, vi por el n s ni menos y por lo que, el comentario. Supuestamente el partido ocurrió con total normalidad. s、eh, eh, Aparentemente se comenta que en la, en la parte de, de la tribuna popular de c i c l i s t a、eh, parece que un policía gritó un doble argentino, la gente de c i c l i s t a lo fue a increpar, justo en el momento que la gente argentina estaba saliendo, la gente argentina pensó que la gente ciclista lo q u e r í a agredir,、sí. bueno, ahí se puso medio como caldeado el tema, la gente argentina empezó a voltear unos carteles de publicidad porque estaba saliendo desde una platea hacia, por un... Por un balcón que sale donde hay unos carteles publicitarios. Bueno, los carteles、eh, eh, se empezaron a caer al piso y bueno,、eh, tomó mucha más magnitud. Encima creo que hubo un policía que uno de los carteles lo golpeó en un hombro.、Eh, y bueno, eso fue tomando más magnitud y, y la gente, entonces la gente de Sirita empezó a. ¿Viste? ¿sí、cuando empieza una cosa que e m p i e z a a cambiar los ánimos y, y bueno, terminó con todo este tipo de p r o b l e m a Creo que la policía la sobrepasó. Me da la sensación. Eh, lo dije hace un rato en otro programa y lo vuelvo a repetir:、eh, que no hay nada, nada,、eh, nada que justifique la violencia, pero e r r o r e s del organizativo, podemos cometer errores que b u e nos que n o permiten que podamos prever esto, porque digamos, no podemos tampoco estar dormidos y decir, bueno, nunca, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, y resulta que cada tanto termina pasando. Entonces quiere decir que a lo mejor viene de otra estancia y a lo m e j no pasa nada y no sé si nos relajamos o qué pasa. Yo no sé si la policía no sabe cómo a c t ú a o parte de algo que, que lo organiza mal. Porque, bueno, como todos sabemos, en principio temporal se había dicho que los clásicos iban a jugar sin público.、Eh, ¿Y, ¿Y cómo a... llega la gente de Argentino a l l í Germán? ¿Vos tenés idea? Sí, la gente c o m p r ó la entrada. Compró la entrada y fue. Ciento, 180 pesos el costo de la entrada visitante, no visitante, la entrada no socio, platea no socio. Eh, compró el entorno y fue. Había 400 personas y creo yo que la policía no estaba preparado para eso. Porque el gente、no、iba a ir, no sé. La verdad es que no, no, esa parte no la entiendo porque tampoco nos, nos invitaron a, a decir un poco la problemática de cómo veíamos cada uno la situación. Yo prefiero que Preferiría que se diga que p u e d a haber público visitante y que se arme un operativo acorde a la situación y no que lo encontremos en una cancha. Donde hay público visitante dispersado por todos los lugares. ¿El de mañana en, en la cancha de Argentinos será con público visitante? No. El de mañana en Argentinos no va a ser con público visitante. Se le va a dar. Sí, no, una no, supone, con la supone, la y no va a ser con público visitante.、Así、no, no va que... a ser con público visitante. a s u n a locura, una locura. Bueno,、no. yo te, te hago esta pregunta porque. Y no, no me quiero extender mucho.、Eh, lo dije hace muy poquito, he b l o q u a d o Y te lo dije personalmente cuando jugaron la liga, liga Sudamericana, he elogiado bastante la, la conducción. Sé que eso es un laburante que, que tenés que hacer todo. v a s t i r á s el centro, vas a cabecear, gritar los goles, anotar la planilla. ¿Cómo hicieron ustedes para, para erradicar este, los focos de violencia que a veces tenían? Que, siempre pongo el ejemplo de esto y ojalá sea en el tiempo, ¿no? Y que quede en el tiempo. Tuvimos la suerte de ir a transmitir la final por el ascenso, donde Unión Progresista de v i l l á n u e l a gana en la cancha de a r g e n t i n o en el Fortín de la n o c h e a el ascenso, y los jugadores de Unión pudieron dar、eh, la vuelta olímpica, cortar m á a red, <coughs> e irse sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cómo hicieron esto para, para que esto pase, para que esto pueda suceder, y cómo crees que, conociendo a la ciudad y conociendo a los dirigentes de, de ambos equipos, ¿Cómo se debería trabajar para en serio, en serio erradicar n s e i o e r esto? Porque ustedes se conocen todos y saben quiénes son. Sí, nosotros lo que hemos, no sé, nosotros trabajamos. Yo siempre digo que el, el único, no, a ver, yo digo, hablo desde mí. No hablo, Todo lo que digo no es en contra de mí, sino hablo desde no, mí. No, yo tampoco, yo trabajaba para, para no, un punto es, de solución. A, a veces uno dice, nosotros trabajamos y pareciera que los otros no trabajan. Eh, yo tengo ocho años de dirigente y bueno, creo que la carrera de dirigente nos enseña en un pupitre trabajando todos los días.、Eh, y todos los días te encontrás con cosas nuevas y con cosas diferentes. Y bueno, y a medida que va, que va transitando, va aprendiendo.、Eh, nosotros trabajamos mucho, tuvimos muchísimos problemas y siempre le pusimos el pecho y salimos adelante. Y siempre tratamos de hablar con gente porque acá no hay tampoco barra donde se defiende el internet. No hay trapito, no hay reventa e n t r a d a no hay ningún tipo de cosa. Hay gente que、eh, ve la, la situación diferente y se cree que se soluciona o, o se arregla la cosa de las cargadas, los chistes todo、eh, haciendo algún desmán.、Eh, o algunos van a la cancha、eh, en situaciones donde, qué sé yo, o pasado de, de alcohol y hoy viste, los, lo, los jóvenes también tienen problema, algunos problemas con l a d r o g a y eso genera. A veces que, que las cosas se desmadren más de lo normal. Nosotros trabajamos, nos preocupamos, hemos hablado muchas veces con la policía, sabemos, hemos charlado con la gente que va a la cancha,、eh, creo que le hemos sacado un poco de histeria, nosotros lo que más n o p o p a r a eso. Hoy en el club argentino no es, tan,、eh, no, es tan, no es tan complicado perder, creo que los resultados nos están ayudando, hemos tenido más resultados positivos que negativos, pero nosotros eh, eh, eh, sabíamos que. Que esto era el trabajo, era hablar con la gente, demostrarle que el trabajo no es、eh, romper o hacer el desmán en otro lado o en el propio club, sino ponerle toda la ficha, toda la ficha al trabajo, al equipo. Y bueno, creo que hemos como transformado una, una energía positiva de otro año a una energía negativa,、eh, perdón, al revés, una energía negativa de otro año a una energía positiva. que nos está acompañando y nos está ayudando a los resultados,、eh, los resultados no deportivos sino institucionales, de tranquilidad y todo. Lamentablemente los últimos,、eh, los últimos hechos que hemos tenido, que la gente argentina ha tenido algún protagonismo, siempre ha sido fuera de la cancha argentina.、Eh, así que nosotros creo que creo, vuelvo a lo mismo, que nos falta comunicación con la policía, que la policía tendría que conocer más a los dirigentes. Sobre las decisiones, a veces se toman decisiones en los escritorios que después no se llevan a cabo como la de ayer. Si no había público visitante, no había, porque era preferible haberle vendido al público visitante y haberlo ordenado donde tenía que estar. ¿Me entiendes? El público se encontró con que tiene que salir por, una, por un balcón, por un pasadizo, ¿no? donde hay carteles que generan, que cualquiera que le ve una trompa de cartel se cae, y genera una cosa que se convierte en un arma que a lo mejor. No lo hace nadie con intención, pero si al policía que le pega en, el, le pega en la cabeza lo l a s t i m a de otra manera. Entonces creo que hay que tomar recaudo, trabajar, consultar, t r a a r Nosotros eh, hasta ahora venimos que no nos relajamos nunca, entonces hasta ahora como que lo venimos eh, sosteniendo. Eh, vuelvo a repetirlo, los e s t a d o s no han ayudado. Creo que el único secreto es el trabajo. Después. Bueno, creo que nosotros lo demostramos con resultado, porque lamentablemente, ya te digo, siempre que tenemos algún desmande de algún hincha argentino y todo, todo hasta ahora nunca c n n a cancha, después de los últimos hechos que tuvimos complicados seis años atrás. Gracias, Germán. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos también tu, tu valioso testimonio、eh, en relación al, a los incidentes ocurridos ayer por la noche. Bueno, muchas gracias a ustedes. Esperemos que mañana sea una fiesta. Es una fiesta bueno, bueno, en ciudad,、bueno. esta ciudad está pasando un momento deportivo histórico. Tiene dos equipos en liga, ascendió Sarmiento a la primera A,、sí, en、sí. fútbol. Estamos pasando un momento b u e n í s i m o para perder tiempo en esta pelotude. Un abrazo, que estés bien. Gracias, un abrazo para todos. Germán、sí. Lambris, que el presidente argentino de Junín.、No. Sí.